Ya tenemos las la la dos rectas. ¿Está acorde está. al calendario? Sí, sí, sí, está hasta octubre el, el, el plazo, eh, pero queremos acabarlo antes. por eso Es por eso que estamos ejecutando que la empresa acelere para aprovechar tiempos de seco. Hay veces eh, la eh, chocamos, con, como le dije, con los servicios básicos que están por debajo de la tierra y... Y eso a veces obstaculiza, ¿no? Pero ojalá podamos terminarlo antes del plazo establecido. Los comercios, más que todos los comercios, las tiendas, la gente que vive en la zona no están acostumbrados, por supuesto que es una gran molestia. Pero hemos visto después que terminamos también queda limpio la calle y creo que se ponen contentos. Esa es nuestra principal alegría.